Mauro Mendiguru, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Bien, anda todo bien, aquí estamos queriendo saber de la economía regional, ¿qué tenés para contar? A ver... Bueno, en estos días, como es tradicional, Jorge, está este se están publicando los datos de eh, comercio internacional, comercio exterior de nuestro país, eh, con la región y también con el mundo con la región fundamentalmente, que son en este momento el principal destino de nuestras exportaciones y bueno, vamos a ver cómo han estado evolucionando las últimas eh, exportaciones, los últimos datos de exportaciones dadas, eh, las, este, las realidades que estamos viendo en la zona. El dato lo publicó ayer eh, Uruguay 21 y en tendencia de la historia que ya hemos estado relatando to prácticamente todos los meses, a principios de cada mes, Eh, nuevamente bajaron las exportaciones en julio de este año o sea en julio del 23 un 30% con respecto a julio del 22 concretamente fueron 915 millones de dólares este julio 23 contra 1306 millones del año pasado mismo mes eso es un 30% reitero y en el acumulado o sea enero 31 de julio, 1 de enero 31 de julio, la caída es de un 20%, 6567 millones contra 8169 del año pasado. O sea que la tendencia se mantiene, todavía vamos a tener el mes de agosto probablemente con el mismo eh, el mismo verso, el mismo este razonamiento con una caída ...mayor al promedio del año... O se va a seguir bajando un poco más... ...hasta el mes de septiembre, octubre... ...donde ahí sí se va a estabilizar probablemente... ...la baja, porque en esos meses es cuando ya empezamos a sentir... ...la caída de las exportaciones de carnes, básicamente... ...y cuando uno mira... Eh, ...los rubros, otra vez, rubro por rubro... ...el rubro que más bajó fue la soja... ...de 353 millones a 56... ...o sea, casi 300 millones menos que el año pasado... La carne bovina cayó un 19%, 177 a 144. Este es el rubro que se va a estabilizar probablemente a partir de octubre. Eh, el arroz bajó de 76 millones a 60. Y la celulosa, que es un poco más este profundo, este concepto, bajó un 9% de 182 millones a 165. Cuando en realidad... Eh, la caída no se debió al volumen ya que tenemos contamos en este mes que no lo hacíamos en el mes de julio del año pasado con la nueva planta. ¿Por, por qué bajó entonces eh, la, el, el valor de las exportaciones de celulosa? Bueno, es que bajó el precio de la celulosa bastante en los últimos en las últimas semanas, las últimas semanas se exportó mayor cantidad pero un precio menor y eso hizo que el valor total ...fuese un 9% menor año pasado... ...la soja cayó fuertemente... ...300 millones decíamos a causa de la sequía... ...y los rubros que subieron... ...fueron dos... ...uno raro, o mejor dicho... ...no tan común... ...que fue ganado en pie... ...pasó de 20 a 38 millones, casi el doble... Muy ...destino muy bien, Turquía... ...y concentrado de bebidas... ...de la planta de PepsiCo de Colonia... ...que pasó de 65 a 70 millones... Eh, ...de dólares... Eh, eh, los destinos, bueno, una vez más, y acá hablamos de la región, un Brasil que se está consolidando cada vez más como el principal destino de nuestras exportaciones, una economía que está creciendo más de lo que se preveía, el famoso temor al gobierno de Lula da Silva se está disipando, está controlada la inflación, es un país que está en pleno proceso de crecimiento económico, nos hace acordar, A los primeros meses del primer gobierno de Lula donde había pasado más o menos lo mismo, un poco el temor al principio y luego la estabilización y 10 años de crecimiento económico casi que récords en las últimas décadas en Brasil. Bueno, eso se está repitiendo hoy a Brasil. Se le exportó 163 millones de dólares, fue el principal destino de exportación. Y luego vamos a ver cuando veamos en Zona Franca que también uno de los rubros de exportación eh, ha crecido a causa de un acuerdo que se hizo con Brasil, que lo comentamos aquí que va a empezar a tener efectos y bueno, ya lo está haciendo. Pasó a segundo lugar China bastante lejos, 87 millones de dólares, luego Estados Unidos con el 8%, 61 millones de dólares, Unión Europea en cuarto lugar con el 7, en quinto lugar aparece Turquía con esta exportación de ganado en pie con el problema de competitividad y restricciones, Argentina quedó fuera de los primeros cinco lugares de exportación. Y te decía que bueno, justamente algo que publicó Uruguay 21 de sumo interés eh, en cuanto a las exportaciones es que pasa con las zonas francas de nuestro país. Bueno, La importancia de las zonas francas y de las exportaciones de bienes de las zonas francas, eh, solo bienes, no estamos hablando de servicios, es cada día más importante, este, considerando un poco lo que pasó acá en las últimas semanas, verdad que se frustró un, este, un llamado a una zona franca aquí de a explotación y una zona franca aquí de, de Maldonado. Las zonas francas en el Uruguay... Reportaron el año pasado 4.268 millones de dólares, es el 32% de las exportaciones, cada, de cada tres bienes que se exportan, uno sale de zona franca. Y los rubros fueron casi la mitad celulosa, las plantas de celulosa, esto va a aumentar inclusive este año, la soja, un 26% de Nueva Palmira fundamentalmente concentrado de vida, 16%, que ha venido aumentando decía a partir de un acuerdo que ha hecho Uruguay con Brasil, que pasó bastante desapercibido, felizmente, como tiene que pasar con estos acuerdos, en el que las zonas francas ahora pueden exportar a todo el Mercosur como si fuera un producto eh, de la región no franca. Algo que hasta el año pasado esto no ocurría y le va a permitir a todas las empresas instaladas en zona franca poder exportar a Brasil, que está creciendo fuertemente, y ojalá mañana Argentina, cuando se si un día se llega a estabilizar, eh, como si fuera de la zona no franca, en lo que tiene que ver con el régimen tributario y arancelario. Y los destinos hasta este momento de la zona franca, el 31% ha sido a Asia, concretamente China, Y la Unión Europea, 26%, las células o a sea, las hojas son los principales rubros y por consiguiente se llevan más de la mitad de las exportaciones de bienes de zona franca. ¿A qué voy con esto? Lo que decimos siempre, ¿eh? el problema fundamental que tiene el desarrollo al resto del mundo de nuestro país claramente es tributario. Si uno de cada tres bienes que se exporta salen de zona franca, eso lo explicaría, yo diría, por lo menos en un 30%. Así que mi criterio siempre es el mismo, eh, hay que hacer los deberes en casa. Cuando liberamos un poco de tributos a las empresas, estas reaccionan, como podemos ver, eh, más que bien, Jorge. Es una opinión personal, por supuesto. ¿Eso significa que esto está requiriendo una reformulación del tema de... El funcionamiento de la zona franca bueno, yo que, yo te diría que están funcionando bastante bien eh, eh, de la manera en que están funcionando, yo no tocaría mucho porque el cuadro que gana no se toca y si uno de cada tres bienes está saliendo de ahí y esto está, está siendo pujante, yo no lo tocaría mucho Jorge, honestamente bien, Mauro, como siempre es muy interesante charlar contigo cada miércoles buena semana para ti Bueno, igualmente a ustedes. Muy buena semana. Gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.